Cada kilómetro de vía Cada estación Cada túnel Cada puente Tiene una razón de ser Acercar a las personas ADIF